Meccan etapa 37. Fue el primer lugar en la temporada de Aj, donde doce hombres le prometieron lealtad a él y regresaron para llamar a su gente.